Se ha propuesto llevar a cabo el deseo de su corazón y no permitirá que ningún daño causado por el enemigo le frustre de cumplir su propósito eterno. Bienvenidos a Estudio Vida, una continuación de la obra de dos fieles siervos de Dios, Watchman Lee y Witness Lee, quienes a través de sus vidas. Por más de 70 años han ministrado la palabra de Dios, dando énfasis al aspecto de la vida. El ministerio de estos dos hermanos ha sido y continúa siendo una gran bendición a todos los oyentes. Y es nuestra oración que todos los que nos escuchan el día de hoy sean también los que reciban esta bendición. En este programa se encuentra de nuevo con nosotros el hermano David Parra. Hermano David, en el último programa vimos que no hay ningún conflicto entre las Escrituras y la ciencia en cuanto a la creación. Hoy queremos regresar a este maravilloso panorama de la creación de Génesis, el cual nos brinda una base bíblica que reconcilia la perspectiva científica de la creación con lo que dice la Biblia. Pero para entender cabalmente la interpretación de este pasaje, Necesitamos ver no solamente la creación de Dios, sino también la rebelión de Satanás. ¿Por favor, podría darnos un antecedente de este asunto? Sí, en Génesis 1.1 se narra la creación de Dios. Aquí encontramos las palabras: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La rebelión de Satanás. Está implícita en la primera parte del versículo 2, donde dice que la tierra quedó desolada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Una manera de hacer un contraste entre la creación de Dios y la rebelión de Satanás es ver el contraste que existe entre dos voluntades, la de Dios y la de Satanás. Recomendaría que nuestros radiooyentes lean Génesis 1.1 a la luz de Apocalipsis 4.11, donde dice que todo fue creado por Dios para su voluntad. La palabra voluntad, especialmente si la relacionamos con Efesios 1, habla de la voluntad de Dios, que es llevar a cabo su economía para el cumplimiento de su propósito eterno. Así que, La creación fue hecha según la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios y para la voluntad de Dios, para que Él tenga un universo lleno de cosas vivientes y de seres humanos a fin de llevar a cabo su propósito eterno. Satanás se rebeló contra Dios y, según Isaías 14, estableció su propia voluntad en desafío. A la voluntad de Dios. La rebelión de Satanás trajo como consecuencia, como sucede en todas las rebeliones, juicio, caos, desolación, confusión, oscuridad y muerte. Así que, ya en el comienzo, en Génesis 1, vemos por un lado la creación de Dios para el cumplimiento de su propósito. Y por el otro, vemos de manera implícita la rebelión de Satanás contra Dios y contra su propósito. No obstante, y esto nos sirve como una introducción a la porción de hoy, Dios en su soberanía usa la rebelión de Satanás para preparar el camino para restaurar y crear algo más. A pesar de la rebelión del enemigo, La voluntad de Dios prevalecerá y será hecha para su gloria y para la satisfacción del deseo de su corazón. Gracias, hermano. Empecemos con el estudio Vida de Génesis que Witness Lee dio en 1974. Ahora venimos al tercer punto principal. Al tercer punto principal. El primer punto en cuanto a la creación de Dios fue plenamente descrito en el versículo 1 del capítulo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Eso habla de la creación de Dios. Después, tenemos la rebelión de Satanás que está implicada en la primera mitad de Del versículo 2 del capítulo 1, que dice: Y la tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En esta pequeña palabra, como ya señalamos en el programa anterior, hay cinco puntos principales. Primero, la tierra se volvió algo diferente de lo que Dios la creó. Dios la creó como algo bueno, pero debido a la rebelión de Satanás, la tierra fue dañada y llegó a ser algo diferente. En el programa anterior no tuvimos tiempo para aclarar esto, pero la palabra se volvió o quedó, que ha sido traducida, estaba muchas veces. En el hebreo es también la palabra utilizada en Génesis 19:26, que dice que la esposa de Lot, Se hizo un pilar de sal. Ella era un ser humano, pero debido a su fracaso se volvió en algo distinto. Ella se convirtió en una columna de sal. Y aquí el principio es el mismo. Dios no creó la tierra como algo desolado y vacío, sino que la tierra llegó a ser algo en una condición tan mala. Número dos... También tenemos la desolación y vacío. Número tres, tenemos las tinieblas, la oscuridad. Y número cuatro, tenemos el abismo, que quiere decir las aguas profundas. Para la palabra abismo del hebreo en el Antiguo Testamento es ader, que quiere decir no un agua superficial, sino que es un agua profunda. Tenga en mente estas cinco cosas. que La tierra llegó a ser algo que estaba desolada y vacía, y que se hizo algo lleno de tinieblas. También estaba ahí el agua profunda. Cuando e s a s dos cosas, las palabras desolación y vacía, son utilizadas juntas en la Biblia, siempre significa el resultado del juicio de Dios. El juicio de Dios vino sobre ciertas cosas, y esas cosas fueron hechas, se hicieron. Desoladas y vacías. Esto comprueba que lo que está mencionado aquí en Génesis 1.2 no fue algo de la creación original de Dios, sino que fue algo que vino después, algo que sucedió después del juicio de Dios. Pero ¿por qué Dios juzgó a la tierra? Bueno, la razón por la que la tierra quedó desolada y vacía fue debido a la rebelión de Satanás. Hermano David, para poder entender lo que está aquí, es muy importante la traducción de ciertas palabras. Estoy pensando en las palabras quedó desordenada y vacía del versículo 2. ¿Por qué son tan importantes estas palabras? Hay una diferencia muy importante y significativa aquí en esta traducción. Si decimos que la tierra estaba desordenada y vacía, como dicen ciertas traducciones, por Ejemplo, la reina Valera. La interpretación que le daríamos sería que la condición de la tierra en su estado desolado y vacío se refiere al proceso de la creación de Dios. O sea, que cuando Dios creaba, e l primero produjo algo vacío, desolado y sin forma. Y después, supuestamente, Dios toma esta masa deforme. Y produce algo ordenado. Si estudiamos el versículo 2 de Génesis 1, a la luz de todas las escrituras, en especial de Isaías 45, 18, que dice que Dios no creó la tierra desolada ni vacía, entonces la palabra traducida quedó es preferible y más fiel al texto original que la palabra traducida estaba. Quedó. O sea, que se volvió, nos sugiere que algo le pasó a la creación original de Dios. Él creó los cielos y la tierra, pero la tierra quedó desolada y vacía. Pero, ¿cómo llegó la tierra a esta condición? Y por tanto, nosotros concluimos que lo que se ve aquí es un intervalo: un intervalo relacionado con la rebelión de Satanás. Y el juicio de Dios sobre dicha rebelión, incluyendo a cualquier ser que siguió a Satanás. Como consecuencia de esa rebelión y del juicio subsecuente, algo le pasó a la creación de Dios, haciendo que llegara a ser algo que no era anteriormente. En el libro de Job dice que cuando los hijos de Dios vieron la tierra, ellos gritaron de gozo. Los ángeles ciertamente no gritarían de gozo al ver un caos o algo desolado o una masa deforme. La creación original ciertamente fue algo bello, pero debido a la rebelión de Satanás y al juicio de Dios, ella quedó desolada y vacía. Por consiguiente, la creación necesitaba ser restaurada y también era necesario que Dios. Crear algo a más. Gracias, hermano David. Regresemos al mensaje de Witness Lee. Así que llegamos a una buena conclusión. Hasta este punto, la tierra estaba bajo la muerte. La tierra no s o l o estaba vacía y vacante y sin sentido, sino que también estaba llena de muerte. Y estaba bajo la muerte. En esta situación, Dios vino. ¿Pero para qué? Ahora tenemos el tercer punto principal: la restauración de Dios y la creación adicional. Ahora, por favor, presten atención al segundo versículo de Génesis 1. Lo que es mencionado aquí no es la creación original de Dios. Lo que está mencionado es la restauración. Dios restaura lo que ha sido dañado. Pero no solamente eso, sino que a esto, Dios añade una creación adicional. Por ejemplo, ahora Dios crea al hombre y el hombre fue una nueva creación. El hombre no fue hecho ni restaurado, sino que fue algo que Dios creó como algo adicional relacionado a la creación de Dios. ¿Verdad? Así que desde el versículo 3 hasta el último versículo de Génesis, capítulo 2, estos versículos nos enseñan que Dios restaura el universo dañado y que encima de esto, Dios crea algo adicional. Hermano David, en esta porción Witness Lee usa las palabras Dios creó, Dios restaura y Dios crea algo más. Ya que algunas de estas palabras no están en el texto, ¿hay indicios bíblicos que nos ayuden a ver estas aplicaciones? Primero, con relación a la palabra creación, o sea, que Dios crea, tenemos no solamente un indicio, sino una afirmación clara en Génesis 1.1. Ahí dice: En el principio creó Dios. Si estudiamos el asunto de la creación de Dios en las Escrituras, Vemos que Dios llama a las cosas que no son como existentes. Dios crea al hablar. Él habla y lo que habla se cumple. Así que la creación se refiere a la acción de Dios al crear algo cuando no había materia prima. Dios habló y los cielos y la tierra fueron creados. Ahora, a a Con Respecto a la palabra restaurar, esta palabra implica recobrar algo a una condición en la cual antes existía. Por ejemplo, si mi salud es restaurada, quiere decir que ciertamente yo estaba saludable, me enfermé y ahora mi salud ha sido recobrada a su condición original. Así que usamos la palabra restauración o la expresión Dios restaura para referirnos a La actividad divina de Dios al recobrar el universo juzgado, dañado, entenebrecido y caótico. Lo que está dañado requiere restauración. Sin embargo, no todos los versículos de Génesis 1 y los primeros del capítulo 2 se refieren a la restauración. Ciertamente, la tierra que estaba bajo el agua fue restaurada. Pero el hombre fue creado. Dios no solamente restauró lo que estaba dañado, sino que después de hacer el trabajo de restauración, llevó a cabo una creación adicional, o sea, creó algo más. En resumen, Dios creó, Satanás se rebeló y Dios juzgó. Por eso era necesario que Dios restaurara. Y después de la restauración, Hubo una creación adicional en la cual Dios crea algo más. Gracias, hermano David. En la siguiente sección, el hermano Lee se va a referir a Génesis 2.4. Tal vez usted nos lo podría leer para que los radioyentes lo puedan seguir en su propia Biblia. Por favor, queridos radioyentes, saque su Biblia y lea con nosotros Génesis 2.4. Génesis 2.4 dice. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Regresemos a Witness Lee. Now, turn... Ahora les pediría que por favor. Lean Génesis 2, 4 una vez más. Porque mucha gente no presta atención a este versículo, pero este versículo es de mucho significado. En la primera parte dice: Los cielos y la tierra fueron creados. Primero los cielos y después la tierra. El verbo que se usa aquí es crear. Después, la siguiente porción dice: El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí vemos que cambió el verbo de crear a hacer. Como hemos señalado en los programas anteriores, crear significa algo diferente a hacer. Hicimos notar en el primer mensaje que crear significa producir algo de la nada, pero que hacer Significa trabajar con una sustancia que ya existe a fin de producir otra. Tenemos que ver primero que los cielos y la tierra no fueron hechos, sino creados. Los cielos y la tierra fueron creados y después, en la segunda mitad del versículo, dice: El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, no los cielos y la tierra. ¿Han notado el cambio de secuencia? Miren. Si usted lee Génesis 1.1, dice: En el principio creó Dios la tierra y los cielos. ¿Sí o no? No, claro que no. No. Ahora déjenme leer de nuevo: En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. ¿No? No. ¿Qué pasó? Ustedes leanlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es. En el principio, Dios creó. Primeramente, Dios creó los cielos y la tierra. Después, desde el versículo 3 hasta el final del capítulo 2, dice: Entonces, Dios hizo la tierra y los cielos. Lea, en Génesis 1 dice: Que Dios restauró la tierra. Dios no creó la tierra, la tierra ya estaba allí. Pero estaba sumergida, estaba debajo del agua. ¿No es así? Así que Dios recobra la tierra en el tercer día. Y en el cuarto día, Dios recobra los cielos. De manera que en la restauración, no fue primeramente los cielos y la tierra, sino que primeramente fue la tierra y después los cielos. En la creación, vemos primeramente los cielos y después la tierra, pero en la restauración, Primeramente vemos la tierra y después los cielos. Al leer Génesis 2, 4, podemos ver estas dos cosas, ¿verdad? Bueno, hermano, este punto último fue muy interesante. En el capítulo 1 tenemos un cambio muy fascinante en el idioma que nos permite contemplar la profundidad de la verdad en este pasaje. Creo que necesitamos una lección del idioma celestial. Aquí hay un cambio en la secuencia de las palabras y también un cambio de verbo. ¿Qué significa todo esto? Originalmente, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí tenemos dos asuntos de mucho significado. Primeramente, Dios creó. Crear significa producir algo donde no hay nada. Dios creó algo directamente por medio de su hablar cuando no había nada. Él habló y por su palabra Él creó primeramente los cielos y después la tierra. La secuencia aquí corresponde con la de Zacarías 12:1, donde dice que Dios extendió los cielos y fundó la tierra. Sin embargo, Debido a la rebelión de Satanás y al juicio de Dios, hubo la necesidad de la restauración. Fue n e c e s a r i o una restauración y una creación adicional. En cierto sentido, esta creación adicional fue algo que Dios hizo, no algo que Él creó, porque en vez de crear algo de la nada, Dios hizo algo. Hizo algo que procedía de materia que ya existía. Por eso la Biblia nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Podemos decir que Dios creó al hombre, pero más correctamente deberíamos decir que Dios hizo al hombre. Génesis 1.26 dice: Hagamos al hombre. Crear es producir algo de la nada, pero hacer. Significa producir algo de una substancia ya existente. Así que la primera parte del versículo 2:4 de Génesis se refiere a la creación original de los cielos y de la tierra. Primero fueron creados los cielos y después la tierra. Pero en la restauración y en la creación adicional de Dios, Él hace cosas. Incluyendo al hombre. Y ya que la tierra había sido dañada, el enfoque principal es la tierra y después los cielos. Así que este versículo, Génesis 2:4, hace referencia tanto a la creación original de Dios como también a la restauración y a la creación adicional. O sea, Esto nos muestra un progreso en la cual Dios lleva a cabo su intención original, comenzando por la creación, seguida por la restauración y luego la creación adicional. Él se ha propuesto cumplir el deseo de su corazón. Podemos estar seguros que el daño del enemigo de ninguna manera le frustrará de cumplir su propósito eterno. Repito, Dios se ha propuesto llevar a cabo el deseo de su corazón y no permitirá que ningún daño del enemigo le frustre de cumplir su propósito eterno. Hermano, antes de concluir, quisiera preguntarle acerca de una palabra que se mencionó en un programa anterior. Esta es la palabra intervalo, refiriéndose al p e r í o d o entre el versículo 1 y 2 en Génesis 1. ¿Hay algún tipo de indicación en las Escrituras de cuán extenso pudo haber sido ese tiempo? Yo tendría que decir que no tenemos conocimiento acerca de qué tan extenso fue ese lapso. Pudo haber sido millones o billones de años. No tenemos ninguna manera de saberlo. Basados en las Escrituras, simplemente estamos. Sugiriendo que hubo un intervalo de tiempo no determinado. Añadiría que la razón por la que tomamos esta línea de interpretación no es con el fin de reconciliar el conflicto de los siglos, o sea, entre la creación y la evolución. Tampoco intentamos formar un sistema en el cual hacemos una correlación entre las dos. No. Nuestro propósito es simplemente ser fieles a las Escrituras, interpretarlas correctamente y presentárselas a los hijos de Dios en la manera de estudio vida. Por lo tanto, lo que nos interesa no son las eras geológicas, sino la revelación divina. Por eso estoy contento simplemente de. De afirmar que hubo un intervalo, y después de este intervalo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y Dios intervino para restaurar y crear algo más. Gracias, hermano David, por estar de nuevo con nosotros. Creo que este estudio vida ha sido memorable. Usted ha estado en compañía del programa. Palabra, Espíritu y Vida. Palabra, Espíritu y Vida en este mismo horario por esta misma emisora. Nuestros teléfonos, el 2951128 y el 2811436. 2811436. Tenga comunión con nosotros. 2811436, el teléfono del programa Palabra, Espíritu y Vida.